a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola Y hoy estamos en Valencia. Estas calles tan bonitas y con tanto sol que estáis viendo en el viaje de hoy son las calles de la ciudad de Valencia. Tuvimos la oportunidad de visitarla por una razón que os contaremos ahora y Vamos a compartir con vosotros cuál fue la experiencia mientras nos acompañáis por estos lugares tan bonitos, así que ¡vamos allá! En el viaje de hoy vamos a pasear por un parque muy importante que hay en el centro de la ciudad de Valencia, son los Jardines del Turia este parque es larguísimo como 11 kilómetros o algo así y teníamos el apartamento muy cerca de este parque así que un día aprovechamos para ir a pasear por aquí yo tenía los pies destrozados pero bueno este vídeo es un buen vídeo para comenzar nuestra ruta por valencia aprendimos muchísimas cosas descubrimos muchísimas cosas y como siempre vamos a compartirlas con vosotros pero bueno ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué hacemos nosotros en los Jardines del Turia y en Valencia y todo eso, no? Claro, es que es es curioso porque hasta aquí no, nos trae un vídeo de hace bastante tiempo que fuimos a Alicante. Es verdad, el año pasado, hace ya bastantes meses, estuvimos en Alicante en una colaboración. Muchos de vosotros lo sabéis incluso por mí directamente porque en las clases hemos hablado sobre ese tema y es que estuvimos en Alicante en una colaboración en, eh, con la Federación de las Escuelas de Español y ahí conocimos a muchísima gente y surgió la oportunidad de colaborar con una escuela de Valencia que es muy chula y de la que os vamos a hablar en alguno de nuestros vídeos y la verdad es que la experiencia fue muy buena pero eso fue lo que nos llevó a Valencia, el trabajo como siempre fuimos a hacer una colaboración, aprender más, a conocer más sitios, más ciudades y poder recomendaros lo mejor y por eso estamos aquí. Bueno, se puede decir que oficialmente este vídeo no solo es el inicio de la Ruta de Valencia, sino que es el inicio como nuestra carrera como influencer, ¿no? Bueno, 100%, a mí no me gusta decir eso porque al final yo soy profesora, tú también tienes tu papel muy claro y no me siento como, ah, soy influencer. Es un poco como soy poco tonta, ¿no? Bueno, en, en español, por ejemplo, también a mí lo que me gusta decir es creador de contenido. Es verdad que siempre tiramos por los anglicismos y a mí, no solo porque es anglicismo influencer, pero es verdad que el tema de influenciar, que es como, en cierto modo, como no sé como tratar de convencer a alguien no o algo así, y creador de contenido, pues creo que es más, al menos en nuestro caso... Eh, mmm, no sé, es más correcto porque lo que nos dedicamos es a crear contenido, en este caso de español. No sí, pero creamos. bueno, no sé, son papeles diferentes, creador de contenido, influencer. Influencer no tiene traducción porque literalmente es como influyente y es una palabra un poco rara, claro, sí, por lo que significa. Pero en España todo el mundo tiene un poco esa idea de que los influencers son tontos. Es verdad que ya hay muchos influencers de muchos campos que hablan de muchas cosas diferentes, interesantes, pero la palabra es influencer ya te hace pensar la típica chica tonta que lo que está enseñando son bolsos. Sí, es como la típica de maquillaje, de no sé qué, y, y es verdad que se tiene mucho el cliché de como solo hace esto, como la persona solo ve un minuto de vídeo, piensa que desvaloriza mucho el trabajo en general. A mí me ha pasado antes de, de conocer este mundillo, es algo normal, pero os aseguro que cuando estás desde de dentro el, el trabajo que hay que hacer para sacar tanto contenido, para estar siempre al día, eh, son mil cosas. Y es verdad que incluso a la típica chica de maquillaje y tal, si es una de esas chicas que que tienen bastantes seguidores, que tienen bastante curro y tiene sus negocios, la verdad que curra más que, que, que muchos otros que, que la critican. Eso por supuesto, yo no tengo duda, vaya, yo no tengo duda. Pero sí, esta fue esta ha sido nuestra primera colaboración de verdad con una escuela en la que nosotros pues hacemos un trabajo, evidentemente cobramos un dinero y le damos una visibilidad, es así, pero bueno, aparte de eso ya nos conocéis y al final nuestro trabajo en principio es otro, pero nos gusta hacer ese trabajo porque compartimos un montón de experiencias chulas, divertidas, con gente diferente, de ciudades diferentes. Y al final todo esto nos ayuda a crecer un montón y sobre todo a crecer un montón a la hora de enseñaros español y de enseñaros cultura española. Nosotros también aprendemos cada día. Pero bueno, la cuestión es que antes de ir a Valencia teníamos una idea bastante diferente de lo que esperábamos encontrarnos allí. Creo que a Félix le pasó exactamente lo mismo. Tú, cuando estabas aquí en Málaga, habías ido a Valencia solamente una vez cuando eras pequeño, ¿no? Sí, no sé si lo he contado alguna vez. Puede ser que yo fui de de viaje de fin de curso, creo que, que, que fue de primero segundo de la ESO. Primero segundo de la ESO pues sería es en el instituto y es con 13 años o así. Y claro, fui a Valencia a ver el Parque de las Ciencias y todo eso. Y lo que pasó es que mmm, me entró muchísima fiebre, muchísima fiebre. Yo no era un niño que se pusiese especialmente malo, pero me tocó allí. ¿Qué pasa? Que iba con una profesora que la verdad que era muy buena gente, y me llevó al médico. Porque, claro, imagínate, ella iba, creo que también iría otro profesor, pero eran a lo mejor 40 niños. Entonces, claro, de repente un niño se le pone con fiebre y, y, y claro, es una responsabilidad. Total, que ella me lleva al médico y el médico lo, lo que dice, bueno, diría otras cosas, pero a mí la que se me quedó marcada a fuego en el corazón, y es que me dijo que estaba un poco gordito. <risa> y desde entonces ya, Valencia, no te gusta. Mm, a o ver, los valencianos, ¿no te gustaban? Ese, la verdad, que fue un punto de inflexión de, de, de, de la imagen que tenía de los valencianos. La verdad que mi profesora me dijo que ese tío era gilipollas, o sea, la verdad, me lo, me lo dijo así, en plan... Ella también estaba como un poco rellenita y, claro, dijo, eh, venimos aquí porque tienes fiebre, ¿qué tiene que ver que le digas a un niño de, de 13 años que está gordito? Porque no tenía nada que ver, o sea, yo, yo estaba malo, yo tenía un virus o lo que sea, entonces, claro... Ella se, se sintió mal porque nunca sabe no las consecuencias que puede tener lo que le dice a un niño pequeño. No, bueno, me parece una barbaridad, claro, por supuesto. Pero bueno, en mi caso, pues aquí estoy en, en, en español en pijama, o sea que súper bien, no tengo traumas. Ser gordito no te ha limitado con 13 años. <risa> Yo diría que no. Así que eso, tú tú has tenido alguna experiencia en Valencia, espero que mejor que la mía. Yo nunca había estado en Valencia, en realidad, ya estaba en Alicante varias veces, porque una amiga mía es de allí y dos amigos míos que conocí de Erasmus hablan valenciano, estudiaron en Valencia. Y bueno, mi percepción de los valencianos, evidentemente, sin haber visitado muy a menudo Valencia, porque al fin y al cabo nosotros vivimos en Málaga, entonces no vamos de viaje a Valencia para ir a playas similares, ¿no? no sé, he viajado a otros sitios y menos dentro de España, entonces yo no he ido tanto a Valencia como para tener una idea que no se hubiese formado en base a prejuicios y a estereotipos que normalmente son falsos. Entonces yo tenía pues el típico estereotipo del valenciano que la mayoría de los españoles tenemos y que los propios valencianos también saben que tienen y es que son unos chulos. La idea del resto de España sobre los valencianos es que son chulos, pues no sabría explicar en qué sentido, sino un poco en todos. Pues son chulos, su forma de hablar, pueden ser como un poco soberbios o altivos, eh, todo lo suyo les parece lo mejor, son presumidos. Tenía un poco esa idea de todos los valencianos y me parecía que lo normal en general era encontrarte con ese tipo de valenciano, que evidentemente existe, pero claro, es como cuando dicen que todos los andaluces son unos incultos, unos analfabetos, que no saben hablar, que no leen, que tal, que cual, pues desgraciadamente eso existe, por supuesto, y mucha gente aquí que tiene muy poca educación y una forma de hablar como bastante desagradable, ¿sabes? Y pues existe, pero no todos somos así. Pues lo mismo ocurre con Valencia, claro está. Y no sé, yo iba con esa idea de nos vamos a encontrar gente chula. Luego también pensé sobre todo en cuanto a eso en cuanto a gente, ¿no? Yo pensaba eso. Claro, también hay una cosa que, que me ha resultado muy curioso escucharlo y es que, claro, una persona chula es algo negativo, pero en cambio un objeto que es chulo es algo positivo. Sí, es verdad. ¿No? O sea, sí, es verdad. Qué, qué Tú que lo explicas mejor que yo cuando un Bueno, objeto... que un objeto es chulo, es que está guay, que es bonito, que es útil, ya depende del objeto, porque que algo es chulo eh, puede significar muchas cosas en sentido positivo, pero en sentido negativo solo significa una, que eres un prepotente, un soberbio, que eres una persona que te crees más que los demás y ya está. Aunque algunas ocasiones se puede usar de forma positiva también, ¿sabes? Si te pones algo de ropa y un amigo te dice, mira qué chulo vas... ¡Qué chulo vas! Pues eso es diferente, ¿sabes? Se está diciendo como, mira qué chulillo. y eh, Bueno, depende, depende del tono. Es que hay tantas cosas que se pueden usar en positivo y en negativo. Pero bueno, los valencianos no eran así. Pero lo que está claro que los dos ya teníamos como una expectativas bastante bajas de cara a lo que es la gente, ¿no? Que es la, sí. la sensación un poco de, vas a una tienda, que te encuentras, no sé qué, el trato con la gente... Yo incluso conocía a un colega que, que era valenciano y él también me lo dijo, o sea, él tenía la percepción de que en valenciano pues era un poco, bueno, claro, ya es que chulo. Sí. Es que yo diría que la palabra, o sea, la palabra sí. que usaríamos todos sería como que los valencianos son chulos. Pero bueno, realmente no, al final es un estereotipo, por supuesto, y suelen ser falsos y la verdad es que no fue así. Y nos pasó algo parecido, es que esto siempre ocurre. Nos pasó algo parecido cuando fuimos a Mallorca. También pensábamos, no que iban a ser chulos, pero que iban a ser serios. Más serios, menos agradables, menos simpáticos, menos abiertos. Pues bueno, al final nosotros somos del sur, sur, sur. No se puede vivir más al sur que nosotros en España. Entonces, claro, somos los más, los más abiertos, los más graciosos, los más simpáticos, en general, porque luego aquí hay un montón de gente cerrada y antipática, que está claro, pero tenemos ese prejuicio general de todo el mundo que no sea andaluz. Claro, es que ten en cuenta que también las islas Al final, aunque estén como más en el norte, están en una isla. en Mallorca también, que se ve muy bien, tal, el calorcito, la gente está en la calle también. Yo creo que se abre mucho, ¿no? Teníamos esa percepción con Valencia ahora, tuvimos esa percepción con Mallorca y no fue así. Tuvimos esa percepción con Asturias y no fue así. En general, en toda España, todo el mundo es muy abierto y muy simpático. Que en Andalucía podemos ser más. Seguramente. ¿Que en Canarias es increíble cómo te sonríe la gente? Pues es un hecho. O sea, no te sonríen en Canarias como te sonríen en Valencia. Ya depende de la persona, cada persona, personalmente puede ser diferente, pero no sé, no sé. Y, y en cuanto a la ciudad, ¿no? Esto también me sorprendió un montón. En cuanto a la ciudad, mi expectativa absoluta, que, que no había buscado mucho, o sabía sea, algunas cosas, pero no había buscado mucho, ¿no? No lo ves hasta que paseas por las calles de Valencia y ves esto y ves sus parques y sus zonas verdes, tal. Esperaba que Valencia fuese como Málaga, una ciudad muy parecida a Málaga. Sí, yo también, o sea, al final una ciudad costera, eh, con, con el mismo clima... Eh, con la misma um, estructura a nivel de edificios y eso. O sea, yo, Málaga, por ejemplo, es una ciudad muy pequeñita, el centro de Málaga lo puedes recorrer en, en un día y te, y te sobra. Mm, y Valencia, pues sí, está lo del Parque de las Ciencias y eso, pero a nivel simplemente como de prejuicio mental, eh, no no sé, no tenía tampoco nada, ¿no? Sé que Barcelona, Madrid y siempre hay mil sitios para ver que te tienes que desplazar en metro de un lugar a otro. No era la percepción de Valencia, pero es cierto que, bueno, donde estamos paseando y iniciando un poco esta ruta, ya fue la primera sorpresa. Sí, claro, eso fue lo que más me sorprendió. Sí, si lo comparas con Barcelona o Madrid, pues pues claro, pues sí, Valencia se puede parecer un poco a Málaga en el sentido de que no me pareció que hubiera tantos monumentos que visitar, pero aún así el centro de Valencia me pareció precioso. Me pareció más bonito que Málaga. Eso también es normal cuando tienes tan vista, has visto tanto tu ciudad. Tener algo visto significa eso, que lo has visto tantas veces que ya no te gusta, no te llama la atención. Pues eso me pasa con Málaga. Sé que es muy bonita, pero no me gusta tanto. Entonces Valencia me impresionó, porque sí me pareció que respetaban mucho las fachadas antiguas y eso me falta aquí en Málaga. Pero lo que sí que es verdad es que tienen un montón de zonas verdes, muchos parques. Solo los jardines del Turia ya me impresionaron en el centro de la ciudad tener 11 kilómetros para pasear, ir en bici, respirar. Sí, de hecho eso supongo que en otros idiomas eh, será parecido, pero eso aquí lo llamamos como ser el pulmón de la ciudad. De hecho, cuando llegamos y eso también nos lo comentaron, del Turia es el pulmón de la ciudad y los valencianos tienen la sensación, a ver, tienen la sensación, pues claro, es lo normal, de que si no estuviese el Turia ahí, pues sería una ciudad con mucha más contaminación, mucha peor calidad del aire y sería mucho peor. Y lo entiendo porque ojalá estuviese algo sin málaga Pero es increíble teniendo eso en cuenta, por cierto. Claro, hay muchas zonas verdes y es maravilloso, ¿no? A mí me encanta, lo votaría, es lo mejor. Pero resulta que Félix, que no ha sido alérgico en su vida, nunca lo pasó fatal en Valencia. Sí, o sea, yo nunca he tenido alergia nada, ni a ningún tipo de comida, ni al polen, ni, ni a nada. Y cuando llegamos a Valencia, el primer día... Le lloraban los ojos, o sea, tenía mocos, estaba taponado. Es que no podías casi ni respirar por la nariz. Sí, o sea, yo al principio creía que me había resfriado, que cuando te resfrías es cuando, bueno, te estás un poco pachucho, estás un poco malo, pero no tanto, y, y pensaba eso, pero claro, cuando ya llevaba tres días así y cuando salía a la calle me, da, me daba un poco de aire en los ojos y me ponía a llorar como una magdalena, Pues... empezamos a ver que eran síntomas compatibles con la alergia. Y claro, al no haber sido alérgico nunca, pues no teníamos ni idea. Es verdad que gente de mi familia es alérgica y tal, pues fuimos a la farmacia, compramos antihistamínicos y... ¡Palante! Y palante como los de Alicante. Con el primero no te recuperaste, con el segundo ya un poquito mejor y pudimos disfrutar de la ciudad y ver las cosas que queríamos, ¿no? Había varias cosas, no teníamos mucho tiempo porque estábamos trabajando, al final ya sabéis que... Parece que estamos como de viaje y de vacaciones, pero estamos trabajando. Entonces nosotros en realidad buscamos dónde podemos sacar el mejor contenido y al mismo tiempo en Valencia estábamos trabajando con la escuela. Entonces tampoco teníamos tiempo. Por ejemplo, a mí me habría gustado muchísimo y esto no lo hemos conseguido en este viaje, lo digo ya, la parte triste primero. No pudimos ir a la albufera, que es donde se comen los mejores arroces de Valencia, pero teníamos que hacer como una hora de bus o de coche y no no encontramos el momento para... Porque también estábamos muy cansados, estábamos trabajando muy duro. Y, y eso no lo conseguimos hacer, pero conseguimos otras cosas. A ver, mmm, lo de conseguimos no lo sé, pero desde luego había misiones, había objetivos. Uno de mis objetivos, bueno, y sé que el tuyo también, era probar la auténtica paella valenciana. Nunca lo habíamos hecho. Nada de arroz con cosas. O sea, toda la vida, esto lo tenéis que saber porque yo os lo he contado mil veces, lo tenéis que saber porque lo hemos dicho un montonazo, solamente en Valencia se come paella. <risa> A ver, es una broma, ¿no? No es del todo así. Pero es cierto que en Valencia se comen buenas paellas. Hay muchos sitios con paellas de mierda que no merecen la pena. Pero en general, las paellas buenas son mejores en Valencia. Aquí, en algunos sitios de paellas buenas... Si viniese un valenciano diría, pues no es la capa de arroz no es tan fina como debería, pues el arroz no está quemadito, que eso está riquísimo, pues es que estos ingredientes o tal o cual, y, y bueno, y bueno, y otras cosas que para ellos son sacrilegios, son pecados mortales, o sea, cosas imposibles de hacer, como echarle chorizo a una paella, echarle cualquier cosa que pilles a una paella, o sea, si a una paella coge y le echas zanahoria cocida, eso ya no es paella, olvídate, es imposible. Entonces íbamos a Valencia a probar la auténtica, ¿no? Sí, era uno de los objetivos. Al final es, es donde donde el origen de la paella es en Valencia y una de las cosas que también queríamos comprobar es hasta qué punto es así, hasta qué punto nos van a sorprender. Nos van a enseñar algo de paella a los valencianos, a nosotros que somos españoles. Es un mito. ¿O realmente allí se vive la paella de otra forma? Bueno, son cosas que iremos viendo a lo largo de esta ruta. Esto ha sido un poco de calentamiento. descubrirse si los valencianos son tan chulos como creemos. Probar la auténtica paella valenciana. Descubrir la ciudad de Valencia si se parece tanto a Málaga o no. y La, la ciudad de las ciencias. La, el, la ciudad de las artes y las ciencias tenemos que ir a verla. ¿Qué? Que yo eso no tenía mucha expectativa y es la curiosidad. A ver, ¿qué tal el Parque de las Ciencias? Que allí además se grabó Star Wars. Es verdad. es Eso es uh -huh. importante para ti. Así que todo esto y mucho más vamos a ir viéndolo en los próximos vídeos. La próxima semana viene algo especial que os enseñaremos y que nos hace bastante ilusión. Y os contaremos todos los secretos que los demás no saben. Así que nos vemos en el próximo viaje. Adiós.